Зона 69 Zona 69. Un momento. Un momento. Gendra en la zona, gendra en la zona. Siente, baila.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 Y tú dirás, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, pues es un programa de radio, de música, dance y pop, de entrevistas, secciones y mucho más que puedes escuchar en tu ordenador cuando tú quieras. Cada semana publicamos un podcast y tú lo puedes escuchar online o descargártelo. Esta semana tenemos entrevista con Cool, un grupo madrileño y nos lo vamos a pasar muy bien. Quédate un ratito, hombre. Temas con estos vamos a escuchar esta semana. Y atención al tema que voy a planchar ahora mismo. Es muy bueno. La zona, ¿La zona? se mueve contigo. Zona es de la música se mueve. Love on break it down girl and ain't go lie You just wanna come close to me Oh, why you shy Let me wrap my arms you baby girl Couldn't mess this night if all around the world Spinning around in a circle In the middle of the dance floor Esto que <stusias> estás escuchando <susias> es el sample de Madonna remixado por Demi y Icon Qué bien suena esto, eh No sabes que estamos agregando a gente en Twenty Facebook Incluso tú también nos puedes ayudar A que la gente escuche este programa en Twenty ¿Ok? Entre, eh, les dices a tus amigos en Twenty Que entren en Twenty.Lamusicasemueve.net Twenty.Lamusicasemueve.net ¿Ok? O también les puedes decir que nos agreguen Al perfil de Raúl Fernández ¿Ok? Bueno, gente que nos ha agregado en la última semana esos perfiles de Raúl Fernández, eh, por ejemplo, Laura García decía hola y nos agregaba Laura, bienvenida a la zona. L Lola Barrios también nos agregaba. A Irón Díaz dice buenas, buenas macho, ¿qué tal? Javi Sánchez de Badajoz nos decía, ¡ey! Nos agregaba. Sara Casillas de Talabra de la Reina también nos agregaba y nos decía Hola. Y Fermín Valverde de Córdoba. Zona 69. También nos agregaba Javi Abad. Bueno, ya lo hemos dicho. Sí, Javi Abad, ¿no? Había más de Vigo, dice buenas, Puri Andreu de Valencia, dice me encanta tu música, gracias Puri Miguel Ángel casado de Jaén, dice hola, hola Miguel Ángel, bienvenido a la zona y Mariano Martínez también nos agrega por ahí, dice Murcia, dice hola Bueno, también muchos comentarios. Ah, por cierto, Andrés García en Facebook nos ha agregado esta semana también. Eh, comentarios en 20, Dice, por ejemplo, Jesús Lavado. Dice, me encanta Zona 69, crack. Seguir así, con fiebre y toma, Aún así escucho programa. Jesús, eh, muchas gracias. Los 20 euritos pa' ti, eh. Los 20 euritos pa' ti. Gracias. Eh, Luisinho Mugen dice, eres un fenómeno. Eres un fenómeno. Jeje, saludos diseño, gracias fenómeno tú por escuchar y por estar ahí compartiendo este programa, ¿eh? ¿ok? Mucho peloteo, yo veo por ahí mucho peloteo, dice Marcia Dice, hola, eh, Raúl, pedazo de crack, que eres en tu zona 69, tío, un placer que me hayas agregado el 20 en la lista de amigos. Saludos, Raúl, la música se mueve. Bueno, eh, mucho tengo yo por ahí, pero bueno, me encanta, me encanta. Nos podéis comentar, según nos agregamos, nos podéis comentar en los perfiles de 20 de Raúl Fernández. Nos dejáis vuestro saludito, lo que queráis, y, y nosotros lo leemos por aquí. Incluso si no os gusta también, eh, nos comentáis. Atrévete. Entra entra en zona 69 Bueno, íbamos a poner aquí el tema de DJ Chucky, pero mejor me he quedado con el tema comercial de Commander, producido por Demigueta, Kelly Rowland. Aquí está en zona 69. Seas bienvenido, bienvenido. En un ratito hablamos con los chicos Cool. I feel like the DJ is my You see the way he keeps me safe With the treble in the bass I feel free enough to party high This dress won't go to waste Feels like I own the place, yeah VIP to be the boss You see the way these people stay. Watching how I fling my hair I'm a dad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 I'm Te gusta la noche esta es tu zona zona 69 10 han aparecido en las tiendas con su primer disco 11 canciones con estribillos bailables que enganchan con sus melodías y guitarras afiladas Ellos se llaman Cool, su primer single se llama He perdido el tiempo Y te lo presentamos aquí ya hace tiempo y nos, no nos hemos cansado de ponerlo Hoy tenemos con nosotros a Sergio Peña y a Carlos, guitarra y vocalista de Cool Bienvenidos chicos Hola, hola ¿Qué buenos, tal? Días. buenos días tal? Buenas, ¿qué tal estáis? ¿Estáis cómodos, no? Sí, muy sí, bien, aquí, muy bien. Aquí, aquí tranquilamente. Bien, muy bien, aquí tomando un cafelito, ¿no? Sí, sí, a... que viene bien para quitar el sueño, sí. Sí, bueno, eh, la primera vez que, el... que escuché yo por lo menos el disco, eh, sabía que estaba ante algo nuevo, fresco y diferente, pero la segunda vez que lo escuché ya sin querer canté las canciones. Esto que os he dicho me llevaría a preguntaros cómo componéis los temas, pero en vez de eso os voy a preguntar otra cosa. En un mundo en el que supuestamente la, Está la música saturada De bandas eh, ¿Qué os impulsa a publicar un disco Y a ser uno más del mercado? Pues nada, la verdad que nosotros con la música Que, que hacemos intentamos Eh, diferenciarnos con nuestros pequeños toques del resto de los grupos porque sí que es verdad que todo el mercado está, está saturado de la misma música, del mismo tipo de grupo así que estamos intentando evolucionar hacia algo por lo menos en España más nuevo así que a lo mejor en Estados Unidos o en Inglaterra están ya más, más evolucionados en ese sentido pero queremos traer esos ritmos hacia, hacia España ¿Cómo se formó la banda? ¿Cómo os conocisteis? Pues, bueno, realmente el cantante, el otro Sergio, el bajista y David, de batería, eran compañeros de colegio y pues, se conocían de toda la vida. Y bueno, luego Pedro y yo, pues, cuando formamos el grupo, pues, nos eh, juntamos, éramos amigos por otra, porque teníamos otro amigo en común. Y así surgió cool, para quedar un poco después, cuando empezamos la universidad, pues, para quedar otra vez y viéndonos, porque claro, como cuando empiezas la universidad siempre te separas un poco de tus amigos. Y era una forma divertida de... A todos nos gustaba hacer música y era una forma divertida de... ...pues de seguir viéndonos y disfrutar... ...y claro, realmente el grupo fue, fue subiendo... ...yendo para arriba, fuimos componiendo... ...y bueno, hasta lo que hemos llegado por ahora... En 2007, os presentasteis... ...en la madrileña Sala Caracol... ...esa fue vuestra primera toma de contacto... ...con el público, ¿no? ¿Cuál fue la primera impresión que os provocó aquello? Hombre, pues el primer concierto que dio el grupo... ...darlo en una sala tan mítica... ...como la Sala Caracol... ...pues fue un comienzo... ...pues el mejor que podíamos haber tenido... Luego ya tuvimos el de presentación del disco, eh en la sala Heineken, que también fue pues un concierto pues inolvidable, qué te voy a decir. El disco lo habéis grabado con Emilio Mercader, eh qué os ha aportado en vuestro sonido este productor? Pues realmente casi todo, porque nosotros como todo grupo amateur que no ha grabado nunca un disco, pues sabe algo de sonido, eh, intenta buscar en otros grupos normalmente nosotros con influencias americanas, intenta buscar un sonido pues un poco especial pero realmente la persona que te, que te guía en el camino de buscar un sonido nuevo o que te, sí que te ayuda realmente a buscar un sonido nuevo y te proporciona sonidos nuevos, es el productor. O sea, que realmente el sonido del disco eh, tiene mucha... O sea, nosotros dijimos cómo queríamos sonar un poco y realmente la discográfica nos dejó mucha libertad en ese aspecto, pero el productor es el que te guía y, porque es una persona que realmente sabe del, del mundo y de la música y te puede, y te puede guiar. Entonces, en definitiva... Yo diría que las guitarras y yo, por ejemplo, que soy guitarrista, prácticamente el sonido fue, con ayuda nuestra, bueno, con ayuda suya, conseguimos hacer un, un sonido americano, que es lo que nos gusta realmente. Así que fue gracias a él todo. ¿Cómo habéis escrito los temas de este disco? Los 11, las 11 canciones, ¿cómo las habéis escrito? ¿En qué época de vuestra vida, digamos? Hombre, pues la verdad que... Son canciones dedicadas un, po un poco a un público pues adolescente, gente que está viviendo experiencias como, que, como las que vivimos nosotros, que en el fondo pues tenemos 20, 22 años. O sea, son canciones pues dedicadas a ese público. Ahora sí que la verdad que estamos intentando componer temas un poco más, más maduros, más adultos, con letras que a lo mejor no son tan, tan típicas, sino que van dedicadas a a pensar, a que la gente tenga que pensar las letras para entenderlas, que sea de una temática fácil pero currada, podríamos decir. Hablemos un poco de, de los temas del disco. Para vosotros, ¿qué significa el, el single? He perdido el tiempo. ¿Por qué es ese tema tan especial? Bueno, pues este tema yo creo que es muy especial porque es el primero que compusimos o de los primeritos que compusimos y realmente tuvimos suerte porque... Empezar a componer temas y que te, de los primeros O el primer tema que te salga es un single como ese Que realmente estamos muy contentos de él Pues, eh, pues es una, Se hace muy especial Porque realmente Para nosotros el periodo de tiempo es como la esencia del grupo O sea, realmente no fue Un, fue un tema que salió como de, de, pues Es lo que queríamos realmente mostrar No fue nada que nadie nos dijo cómo tenía que componerlo Ni nada, sino que Hicimos porque quisimos hacerlo así Y eran nuestros primeros canción, era nuestra primera canción de nuestras primeras canciones y salió como salió y realmente es cool, realmente, o sea, esa, esa canción es lo que quiere ser cool. Una declaración de intenciones. Sí, eso es. Bueno, hay un tema que se llama Desaparece, este tema a mí me, me recuerda a algo, tiene como un sonido como, como chintero, no sé, ¿cuáles son vuestras influencias? Hombre, pues la verdad que Tenemos mucha influencia sobre todo de, de grupos de fuera, de killer, for play, eh, 30 seconds to Mars, pero la verdad que también estamos influenciados por bandas españolas, porque es inevitable si cantas en español y te vas en España, que bandas pues, como el Canto de Loco, Pereza, Hombres G, pues te influyan, porque es que es, en el fondo es lo que escuchas desde pequeño, es lo que te ponen en la radio y, y estás influenciado por todo esto. Sí, además ese tema fue curioso porque cuando lo grabamos, eh. Pues bueno, queríamos darle otro toque y, y salió un tema Al final lo teníamos de una manera Y cuando lo, cuando lo quisimos grabar Hablábamos con el productor, con Emilio Y nos dijo, nos aconsejó que podíamos darle un toque diferente También porque el disco Para que tuviese mucha variedad el disco Entonces quedó al final un tema muy divertido, muy bailable Muy rollo discotequero que, mm. que también se agradece Porque también cuando estás en directo tocando Es muy divertido tocar un tema que, sé, que es muy bailable Y ves a la gente saltar con él Vuestras canciones hablan más de desamor que de amor ¿Es fácil escribir de lo malo? A ver, la verdad es que escribir no es fácil, o sea... Eh, el desamor, pregúntale a Sergio, que es el que sabe. <risa> decir, decir lo que tú sientes en una canción, pues no, no siempre es fácil es expresar tus sentimientos o lo que tú sientes, pero yo creo que también depende todo de, del momento en el que te pille. Ahora, por ejemplo, pues pienso que las canciones van, son más alegres, estamos escribiendo letras más, más alegres, más, más estivas, podríamos decir, y y que animan más a levantarse que, que, que a sentarse y a quedarse pensando Bueno, aquí hacemos entrevistas pero de vez en cuando hay que poner un poco de música, esas cosas así que si os parece, ponemos un par de canciones y seguimos hablando Por cierto, eh, tenéis una, una página web chulísima donde encontramos canciones, el blog, la agenda ¿Cuál es la dirección de esta página web? Pues la dirección es www.coolmusic.es Ok, vamos a quedarnos con una canción de Cool Ahora, ¿con cuál nos quedamos? Pues, por ejemplo, con... Diferente. Vale, vamos a irla y en un ratito seguimos hablando aquí con Cool, en Zona 6-9. No te vayas. 69. ¿Qué música te gusta? Participa en la zona. Búscanos en Facebook y Twenty. Bueno, si nos escuchas en la página web, ahí donde ves zona 69 está el player sonando en internet, en, el, en tu navegador, vaya, pues verás que a la derecha pone Global Chart, vota ahora, dirás, ¿qué es eso? Bueno, pues es una lista que estamos haciendo para diciembre, la lista de los temas del año, los temas más bailados, más escuchados, y tú, tú, sí, sí, tú, puedes votar por tus favoritos, hay 60 y puedes votar hasta un máximo de 20 temas. Vamos a repasar algunos de los candidatos. Global. No, La lista definitiva, 60 candidatos, una lista. Jason de nuevo es candidato a canción del año con este In My Head. Empire hey. hey. hey. State of Mind, JC, Alicia Kiss. ¿Te suena, no? Oh. Sí, sí. Be the game de más estrella en Reino Unido Jayelos Oye no. mira uno de los jacks más comecitos Juan Reyes con esta Oye mira Y cada vez que la veo le digo Carita me espera Juan Magando en escandilando con este te gusta ¿eh? votar Por eso estar bueno que tú quieras ¿eh? cómo puedes votar? Pues es muy fácil Global Charm ¿Cuáles son tus favoritos? Vota en www.lamusicasemueve.net Zona 69, Global Chat. La lista definitiva Bueno, este tema es muy bueno Es un pelotazo y seguro que si eres DJ Y lo pinchas en, en tu sala En la sala en la que pinches Vas a petarlo, vas a vetarlo Morrist Fett, play and win Esto se llama antes una ¿eh? una radio pero somos el programa con más novedades por minuto primero primero lo escuchas aquí veo en tu mirada la razón palabras siento que tus besos son el calor en los más fríos inviernos no importará no cambiará hablando con Cool, una banda madrileña que ha sonado en las principales emisoras del país con su single He perdido el tiempo, tema que te hemos pinchado aquí muchas veces en Zona 6-9 Bueno chicos, bienvenidos de nuevo, actuasteis en festivales de los 40 como por ejemplo en Villalba, ¿no? ¿Cómo fue eso? Pues estar tocando con bandas como Tassi, Big Noise, bandas que en el fondo pues nosotros cuando éramos más pequeños pues, eh, escuchábamos en casa eh, ¿Sí? componíamos, bueno versionábamos canciones suyas y luego estar tocando en un escenario con ellos fue pues, una sensación pues, muy buena Estuvisteis por ejemplo también en el, en el programa de la televisión amiga de Telecinco en el Sálvame tocasteis allí el single de Perdido el Tiempo ¿Qué, ¿Qué recordáis de ese día? Pues la verdad es que es una experiencia inolvidable porque estar en la televisión ahí tocando en directo eh, un programa de televisión que realmente tiene mucha audiencia pues o sea, primero Me gusta porque, porque es una experiencia personal muy, muy divertida y muy diferente a lo que estás acostumbrado a hacer. Luego, además, una experiencia profesional buenísima porque sabes que ese programa es, es un, tiene muchísima audiencia y va a promocionar realmente al grupo. Ajá. Esto, lo profesional, y ahora vamos a sacar un poco las cositas. ¿Qué, qué, qué anécdotas podemos sacar por ahí de, del fuera de antena, del fuera de directo? ¿Qué, ¿Hubo alguna anécdota por ahí con alguno de los presentadores o alguien? No, la verdad, sí es que estuvimos hablando con, con los colaboradores, con Belén Esteban, claro. con la gente que estaba por allí, pues un poco comentando lo que les había parecido a la actuación y la verdad que, que las críticas fueron buenas, o sea, que, que estuvimos bastante contentos porque la gente, la verdad, es que salió bastante encantada. Sí, lo que pudimos hablar realmente, como el programa era en directo, tampoco era, era mucho porque lo que podías hablar con los colaboradores, colaboradores era, en, era en, en las publicidades y realmente le están maquillando y están todo, todo, está un, poco un momento muy largo o sea, hablamos como 5 minutillos pero nada más, no hubo sí. mucho tiempo a, a hacer anécdotas ahí extrañas ¿no? <risa> <risa> Importante, Belén Esteban, ¿se llevó disco firmado o algo? Sí, sí la verdad sí. que repartimos disco por, a, todo, a toda la gente que está por allí Sí, ¿no? Claro, muy bien, muy bien Bueno, eh, si pudierais cambiar algo de, de la industria discográfica actual de este mundillo ¿Qué sería? ¿Qué cambiaríais? Es difícil, realmente, porque cambiaría, o sea, se cambiarían muchas cosas. Yo, por mi parte, cambiaría muchas cosas, pero, pero realmente luego lo piensas objetivamente y es difícil cambiarlo, porque la gente está acostumbrada, eh, no sé, pues a, a que el grupo lo lleve la discográfica, o sea se la discográfica que controle todo el, el asunto de, profesional del grupo y el grupo se dedique a hacer arte, prácticamente. Entonces, eh, pues cambiaría alguna cosa como que... Pues en España, por ejemplo, que se dice un poco más de libertad a veces a la hora de, de crear nuevas músicas, o sea, nuevo, nuevos estilos, porque realmente en España yo creo que existe un problema de base, que es que, no, que, la, que la gente como que no... O sea, es, es como una vez es que hay que se muerda la cola, no se le muestra nueva música a la gente, entonces la gente no pide nueva música, y entonces, claro, como la gente no pide nueva música, las radios no van a pedir... No van a querer nueva música y entonces las, eh, las discográficas tampoco quieren grupos y creen una música muy moderna. Así que eh, yo intentaría, si, pues, si montas una discográfica, yo intentaría buscar grupos que aportasen algo nuevo al panorama. La primera vez que sonasteis en, en una radio grande como los 40 principales, el día que os pinchó el maestro Tony Aguilar en Internet, eh, ¿dónde estabais en ese momento? ¿Qué pensasteis? Hombre, pues yo, por ejemplo, la verdad estaba en un cumpleaños y... Y me llamaron, puse rápidamente la mini cadena y pues no sé, se te invade el cuerpo una alegría tremenda porque estás sonando en los 40 principales. Yo por lo menos la radio que he escuchado pues desde siempre. Pues, no sé, imagínate. Es decir, te sorprende mucho. La verdad que en el momento ese no te lo crees. No te crees. La gente que te rodea se empieza a reír y, y no te lo crees. No, no te crees que estás sonando en la radio. Ya de hecho son en la radio es emocionante. Es un subidón de adrenalina que no veas. <risa> Es la risa floja, ¿no? Te entra ahí. Sí, sí, sí. <ríe> la risa nerviosa. No puedes parar, es alucinante. Es una sensación súper agradable, vamos. <ríe> ¿El momento fan más extraño que habéis tenido? ¿Cuál ha sido? No sé, la verdad que siempre nos sorprende. A lo mejor pues, ir a tocar a, a sitios súper lejos y aparecer una fans de Madrid que se han cogido un tren para ir a vernos. No sé, la verdad que son momentos gratificantes. Que la gente pues, vea a tus conciertos, se preocupe por ti. Es bonito todo el mundo. Vuestro objetivo más cercano Ahora mismo ¿cuál, ¿Cuál sería? ¿Qué vais a hacer? Pues El objetivo más cercano Todos los sitios Donde toquemos Llenarlos Y Y gustar a la gente Realmente Hacer un directo divertido Y porque el disco ya está hecho Y entonces ahora hay que Ya que el disco está hecho Hay que intentar Explotarlo al máximo Y pues hacer un Y eso realmente Yo no se sé explota en directo Entonces pues Divertir a la gente Con nuestra música Y llenar todos los sitios A los que lo La quinta La quinta por ahí La quinta estación Sí, bueno, y lo de la Quinta Estación, sí vamos a grabar un tema con con el guitarrista de la Quinta Estación, a producirnos un tema, porque queremos buscar también algo como todos los grupos, queremos evolucionar un poco porque porque bueno, si no es renovarse o morir, entonces realmente estamos intentando buscar nuevos nuevos sonidos, como dicen todos los grupos, luego buscar un poquito de música americana por allí, música española por acá, entonces para hacer algo un poco diferente, para diferenciarnos un poco, evolucionar. Y vamos a grabar un tema con el esta Quinta estación... Y a ver qué tal queda, estamos viéndolo... Sería un single que grabaríamos ahora en noviembre, creo... Y, y nada, y a ver cómo, cómo surge la cosa. Hay una pregunta que me gusta mucho hacer a los grupos... De hecho, creo que desde que he empezado a hacer entrevistas... Se la ha he hecho a todo el mundo... Y es, ¿qué significa para vosotros internet en vuestra carrera? Hombre, pues la verdad que la plataforma de internet ahora es... La, la mejor salida para cualquier grupo... Porque es la red que, que mueve todo, la verdad que plataformas como redes sociales, radios por internet, pues páginas web, es donde la gente en fondo está mejor informada, donde la gente está todo el día conectado porque el concepto de música tiene que empezar a cambiar un poco y a lo mejor pues esta es la mejor salida posible para, para empezar a evolucionar, a empezar a cambiar. El mundo musical y que, que la música pues continúe viviendo. Bueno chicos, pues ha sido muy divertido pasar un ratito hablando con Igualmente. vosotros Igualmente. aquí en la zona eh, Un saludo como siempre al resto de la familia Cool Seguiréis sonando aquí en zona 69 con vuestro tema, ¿ok? Muchas gracias, un saludo a todos, adiós, adiós. hasta adiós. la próxima, adiós, Sonar 69. So I climbed right in her. Who said the ex was dead? Must be talking stein, Brenner. Boogie down, I'm a certified sinner. I'm looking at these nerds like this is my dinner. Aw, uh, I like a thick, fine sister. Jasmine, you the type to make me trick some high figures. Yeah, so let a gangster make your heart cry. And when I give it to you, you be yelling, dark size. And then with through just about two bags of dishes, check it out